Para las 9 de la noche eh, En estos días de, de cuarentena De aislamiento tan particulares se, se ha propuesto y se ha conversado Mucho acerca de que Esta suerte de pausa nos brinda Un espacio para repensar Algunas cosas que tienen que ver Con distintas temáticas Con la alimentación, con las relaciones Que tenemos, con, el, con la forma En que vivimos Y en este caso dos colectivas De arquitectas de nuestra ciudad Nos invitan a repensar ni más ni menos que la ciudad, un espacio que todos y todas o la mayoría de los oyentes eh, habitan, habitamos, eh, y es un, un gran desafío repensar cómo, cómo vivimos, en qué espacio vivimos, cómo pensamos, la proximidad, los cuidados, la demora, eh, y esto se va a hacer a través de un ciclo de charlas performáticas, van a estar participando hombres un montón de personas desde distintos lugares y para conversar sobre esta propuesta que empieza el viernes se suma a la mesa de Radio Futura Constanza Eligi, integrante de La Ciudad que Resiste, una de las colectivas que llama a participar de este ciclo. ¿Cómo va, Cotí? Hola, ¿cómo andan? Bien, gracias por la, por la invitación. Hemos estado chusmeando las redes, las gacetillas de, y el cronograma de, de esta jornada, este ciclo de charlas que lleva el nombre de Reparar, eh, que nos invita a volver a pensar eh, el lugar donde vivimos, a volver a pensar la ciudad eh, a través de distintas charlas que van a empezar este viernes. Bueno, el viernes en realidad es una, un acto de, de apertura, pero ya el 2 de julio, el jueves que viene, tenemos eh, la primera charla. ¿Qué viene de, claro. este ciclo y, y cuáles son las puntas en, en general que nos van a traer para pensar, para reflexionar? Bueno, eh, está como eh, las, do, las dos colectivas, que es Territorio Tolosa y, bueno, y La Ciudad que Resiste, que, que es esta, esta red de colectivas, eh, digamos el, el eje es, es, re, es eso, repensar la ciudad, eh, Y desde también estos ejes que vos nombrabas, demora, proximidad y cuidados, eh, son, digamos, eh, lo va a presentar eh, en, en, este, en este, este inicio que se da el próximo viernes a las 18, eh, tenemos eh, a dos eh, in, invitados e invitadas, una es Inés eh, Moacet, que, que bueno ella es, es arquitecta de, de la FADU y... y También está trabajando el tema de arquitectura y género eh, desde hace años, que está trabajando con, el, con un día una arquitecta. Ella va a dar como paso a, a, digamos, a presentar digamos, esta, esta mirada eh, para repensar la ciudad, atravesada también obviamente por, por la pandemia. Eh, y, y el otro invitado es Gustavo Diegues, que, bueno, él, él pertenece a, a, a Siete, eh, y, y, bueno, también está, él trabaja desde la autoconstrucción y la reutilización de los restos industriales para la, para la vivienda experimental. Eh, creo que es una invitación, o sea, esta va a ser la, la, la presentación, está dentro, digamos, de, de impulsado por, el, el, por Territorio Tolosa, eh, eh, que, bueno, ahí a la cabeza está Luciana Lima, eh, que es un poco también está dentro de, de, de, de un trabajo que ya está realizando eh, para la Maestría de Proyecto Arquitectónico de la UBA y, y bueno, y, y nos, y de alguna forma con, con La Ciudad que Resiste eh, estamos también eh, ayudando a organizarlo porque es, eh, es bastante, digamos, eh, ambiciosa la serie de charlas que van a durar tres meses eh, eh, también tenemos eh, invitadas e invitados eh, Nacionales e internacionales Y bueno, la idea es eh, Trabajar con, con estos ejes De demora, proximidad y cuidados Desde una mirada también multidisciplinar eh, Entonces bueno, va a haber charlas Que van a tener que eh, Una mirada filosófica de la ciudad Desde el arte y la ciudad Desde el patrimonio eh, Desde el cuerpo ¿no? uh -huh. del espacio, La utilización del cuerpo En el espacio público eh, hay otra, otra charla que va a estar, eh, digamos, bien intencionada desde una perspectiva de género, eh, otra de las, de las charlas tiene que ver con el urbanismo feminista y el activismo urbano, eh, bueno, cuestiones que por ahí que venimos eh, trabajando desde la colectiva, desde las colectivas, eh, y esta red en expansión que es la, la ciudad que resiste, y bueno, y, y, y digamos quién está... Eh, invitando es eh, justamente Territorio Tolosa, que, que es una de las colectivas que, eh, que digamos que también que se centra en esto de el reparar, ¿no? como este juego de palabras que es por un lado eh, detenerse y por otro lado también eh, ir, a, ir al reparo, ¿no? a lo que tiene que ver con, con, con los cuidados eh, y, y bueno, y, y la ciudad que nos, que nos eh, que en este momento digamos eh, repensar el espacio público atravesado por esta pandemia también como que cobra otro, otro significado, ¿no? Eh, eh, digamos, también la revalorización de, del espacio público eh, y, y, digamos, y todo lo que, lo que, lo que contiene ¿no? la ciudad y el espacio público. Eh, mm. Yo creo que va a ser muy interesante porque, porque vamos a A, digamos, a, a repensar la ciudad en, en estas circunstancias particulares, ¿no? Cobra todo otro, otra dimensión, me parece. Eh, Coti, estas charlas se presentan con, con una palabra que a mí me llamó la atención, que es performáticas, eh, porque imagino que además de haber personas hablando y exponiendo sobre estos temas que os decías, va a haber algún otro tipo de intervención también. Sí, sí, ahí, ahí justamente el otro día tuvimos una reunión sobre este tema porque, sí, lo performático encima en la virtualidad, eh, así que es un doble desafío, ¿no? Eh, Nosotras hemos trabajado con, siempre con esta idea de, de lo performático, eh, o sea, va a haber algunas invitadas e invitados eh, en esta primera charla, no, no lo quiero spoilear porque por ahí es parte de la sorpresa, eh, de, ah, de no, mire. no, está bien, no nos adelantan nada que no se pueda apuntar pero, pero bueno, qué sé yo, es como que siempre está como atravesado por otras disciplinas, o sea, esto de la mirada multidisciplinaria, o por la música, eh, o por el, o el dibujo, o por, no sé, eh, las intervenciones, eh, digamos, eh, que tienen que ver con, con las acciones, ¿no? Eh, las lecturas colectivas. Bueno, hay, hay, hay muchas formas, ¿no? Eh, Pero, pero bueno, es también, para nosotras también es un desafío porque es pensarlo desde lo performático. Nosotras trabajamos eh, el año pasado eh, en una muestra que fue en el Centro Cultural Islas Malvinas, que después eso derivó en nuestra primera publicación, que fue el libro de La ciudad que resiste, eh, y siempre eh, fue como esto de trabajar... Eh, digamos, como una cuestión de, de lo artístico ay, que atravesaba, digamos, nuestra disciplina, ¿no? Uh -huh. Bueno, no Const... sé si contesté. <risas> sí. Constanza, yo te quería hacer una consulta, porque vos recién decías, eh, bueno, que está atravesado, estoy viendo también los temas que se van a tratar, y hay, y hay uh -huh. mucho sobre, sobre género, y vos recién mencionabas el urbanismo feminista, que creo que es algo que jamás había escuchado hablar No sé si nos podrás explicar un poco en qué consiste. Eh, bueno, nosotras, justamente la muestra, eh, cuando vos entrabas, había cómo es para vos una ciudad feminista. O sea, nosotros no tenemos un significado como, eh, como cerrado, ¿no? Pero siempre es como, ¿cómo sería una ciudad feminista? Eh, bueno, entonces había múltiples respuestas, ¿no? Que, que abrazaba la diversidad, el, el, el caminar... Eh, en una calle y sentirse eh, cuidada. Eh, bueno, justamente eh, uno de los términos que, que va a desarrollar en una de las charlas es Denise Najamovic, que va a trabajar el concepto de cuidadanía, más de, en vez de ciudadanía, desde, desde los cuidados. O sea, tiene que ver con, con todos estos conceptos, ¿no? Eh, con enfatizar los lazos comunitarios, con, digamos, con... Eh, Una ciudad que, que no te expulse, sino que te, que, que, digamos, que te, que te contenga. Eh, bueno, es, es un poco es esa, en, en esa dirección va eh, el, el sentido del urbanismo feminista. Eh, con respecto a lo que nombrabas recién de, del libro, eh, de, de la ciudad que resiste, eh, no tengo acá presente exactamente el nombre ahora, pero eh, es un libro que está muy bueno porque además. Fue elaborado por un montón de, de personas, no solamente arquitectas, sino un montón de personas que tuvieron que ver con esta muestra que contabas del Malvinas. Y que está disponible en, en la página web de, de EDULT, que es la editorial de la universidad, y que se puede descargar de manera gratuita. Y está buenísimo, A, acá encontré el nombre, la ciudad que resiste hacia un urbanismo feminista y eh, nos cuenta un poco esto de qué es una ciudad feminista y cómo podemos empezar a construirla, siempre en tono de, de pregunta y abriendo el diálogo, así que quien, quien lo quiera conocer se puede meter ahí a la página de la editorial de la universidad y lo, y lo pueden descargar. Sí, eh, eh, Constanza, estas charlas... Que... Sí, perdón. No, no, no, que comentar que, que por ahí que también eh, a veces no, no me gusta como decir una definición urbanismo feminista, porque en realidad eh, está en constante revisión y, y, y se va ampliando, ¿no? Eh, ¿no? También eh, hacia, hacia el final de la muestra llegamos a pensar, bueno, el urbanismo transfeminista, ¿no? Porque también es como que esto es del feminismo que abraza como todas las diversidades y, las, y, y justamente tiene que ver con eso, con, con, con ampliarse. Eh, y con, con que es algo que, bueno, que, que creo que está también, eh, o sea, que tiene, tiene puntos de contacto con, con varias disciplinas y que está buenísimo repensarlo, ¿no? Desde los esp espacios, lo que es tangible, de lo que es también intangible. Si mm -hmm. me vas a preguntar algo... Eh, no, sobre estas charlas que empiezan con, este, con esta presentación el viernes, eh, por un lado, ¿por dónde se van a poder escuchar y, y presenciar, entre comillas? Eh, y por otro lado, ¿si ¿sí son abiertas a un público general o si están más pensadas para arquitectas, para arquitectos? No, no, no yo creo que son charlas abiertas, se va a poder escuchar, escuchar desde acá de YouTube, eh, van a estar ahí como en, en vivo y seguramente van a quedar grabadas. Eh, así que es, es el YouTube de Territorio Tolosa. Eh, uh -huh. Y después, eh, ¿qué más? Eh, ¿Cuál fue lo otro que me preguntaste? Eh, sobre no, si se podía hacer si abierto. Sí, el público es abierto. Yo creo que eh, me parece que es una invitación a a pensar la ciudad y que la ciudad eh, es, es, es de todas y de todos, o sea, es eh, justamente la, lo, lo que caracteriza es, digamos, lo multidisciplinar, eh, es lo que nos aloja eh, y creo que, que bueno, que no, no, no está cerrado, digamos, para nada. De hecho, creo que las charlas tienen esto, no de, de, de trabajar justamente desde el arte de la ciudad y las miradas, yo creo que es para un público abierto, creo que no lo cerraría solamente como para un, ¿no? Para decir, bueno, es para arquitecto, no, no, para nada. Y entre estas actividades eh, también abiertas a la, a la comunidad que suelen hacer... Me animaría a decir que una de las, por ahí, más importantes para la colectiva ha sido la participación en el encuentro plurinacional de octubre del año pasado en la ciudad de La Plata, eh, con este taller súper multitudinario que bueno, tuvo lugar en la Facultad de Arquitectura y, y donde participaron un montón de personas también para, para hacer estos, estos mapeos con cuerpo presente para pensar el urbanismo feminista. Eh, quería ver si nos podías compartir alguna, alguna imagen, alguna cosa que recuerdes de ese taller del encuentro También en estos días donde extrañamos tanto encontrarnos ah, sí. y escucharnos Sí, sí, fue, fue espectacular, sí, la verdad que eh, fue un taller que nos, nos superó Porque tuvimos una convocatoria impresionante, por suerte eh, la facultad, nosotros Estamos eh, digamos, acostumbradas a trabajar en la masividad y nos alojó ahí el, el taller eh, del aula 5, que es donde muchas de nosotras damos clases. Y, y la verdad que fue una experiencia hermosa, porque eh, digamos, vivir el, el, el encuentro eh, plurinacional eh, digamos, en nuestra facultad y también dando un taller o, o, o generando un taller, porque no es que dábamos nada, ¿no? Fue, eh, compartir ese espacio con un montón de, de, digamos, de, de mujeres que estaban eh, eh, también haciéndonos la y, y, y se armaron como cuatro grandes comisiones donde, donde pasaban cosas eh, muy interesantes. ¿no? Esto, esto lo, lo que más caracterizó fue esto de la mirada multidisciplinar y cómo repensar ¿no? la, las ciudades ¿no? desde, desde distintas disciplinas. Eh, no sé, eh, había, había, digamos, como algunas, algunos puntos de contacto y, y digamos, y, y, y también el, esto de armar un mapeo colectivo, que es algo que también nos caracteriza, eh, fue hermoso porque fue encontrarnos, eh, bueno, eh, a través también de, de, de cómo representábamos eh, ese encuentro, ¿no? Llevar... Llevarnos también como algo tangible de ese recuerdo, eh, de, de ese encuentro, fue, fue lindísimo. Eh, sí, y, y también, no desde, desde armar estos grandes, son como grandes los mapeos, de, digamos lo, lo, lo cuento, pero se armaba como, como con un rollo de estos de plotter, los que usamos, eh, se, se armaba como una especie de collage, se arma una especie de collage, Y bueno, y, y ese, ese mapeo de, de, de la procedencia, de dónde venía cada una, eh, y bueno, y de palabras que nos empe empezaban a resonar, y bueno, armar ese, ese mapa y esa como hasta cartografía de, de lo que iba sucediendo en, en esos días de taller fue algo lindísimo. Bueno, entonces nos queda la invitación para, por un lado, eh, quien quiera descargar el libro de La ciudad que recibe. pero la primera charla posta va a ser el jueves que viene eh, a la una y media de la tarde y nos decías que todas estas actividades se van a poder seguir por el canal de YouTube de Territorio Tolosa. Exacto, sí, sí, sí, y creo que también eh, la... Um, vamos a ir como comunicando de las... y de Territorio Tolosa como las, las charlas y también eh, le estamos dando bastante difusión en Instagram por las como eh, el, el cronograma de, de la serie de charlas. Van a ser tres charlas en julio, tres en agosto y, y dos en septiembre, y el cierre que va a cerrar como Territorio Tolosa, que es quien está de alguna forma eh, organizando con, eh, con la ciudad que resiste. Pero bueno, va a tener su espacio de cierre de, eh, territorio tolosa. Buenísimo, y seguramente te estemos llamando en, en un par de semanas para que nos cuentes de las próximas charlas que, te, que se vienen en este ciclo, Reparar la Ciudad, eh, un ciclo de charlas performáticas para pensar la ciudad. Así que bueno, en breve seguramente te invitaremos de vuelta al aire de Radio Futura. Bueno, muchísimas gracias eh, por el espacio. Y cuando quieran, repetimos. Eh, si, no, si no soy yo, va a ser alguna de, de las chicas de la colectiva. Así que, bueno, muchísimas gracias por, por el espacio. Buenísimo, un abrazo. Un abrazo. No sé si fue ayer, cuando estábamos odiándonos. Cuando estábamos quejándonos de lo, que de lo que pudimos ser, de lo que pudimos ser, de lo que pudimos ser, de lo que pudimos ser. No sé si está bien. Waar la segunda porción. Want ik wil tres twee. En ik weet niet of het goed is. weet niet of podio de een solo escalón. De een solo escalón. Un China, de 5 y 75 de la ciudad de la plata para todo el mundo difunde sus programas